En Canarias, y aquí está con unas pastas y unos t e s Guillem Caballé. ¿Qué tal? Plan, no n o baja el t o n o Ah, perdón. Más tranquilo. Vale. ¿Qué, qué vas a preguntar a los a y u d n t e s Pues hoy a la audiencia he decidido preguntarles、uh -huh. cómo la liaron parda de pequeños. <risa> Cuando eran pequeños, la liaron parda seguro. Y de mayores. Ya te digo. <risa>

Que Matthew Perry está subastando, bueno, él no, los herederos, él, él ya ha llegado tarde a la s u b a s、sí. t a Está subastando un par de b a n s k y que tenía, los premios y algunos guiones firmados de Friends. Si, os, si tenéis algo de suelto en casa, pues ya sabéis dónde invertirlo.、Eh, ¿Qué tal estáis? Son las 8 y 3 minutos, 7 y 3 en Canarias. Este es Jorge Sánchez. Yo soy Guillem Caballé. Jorge se va, yo me quedo. Y tengo además pregunta de la noche: ¿Cómo la liasteis de pequeños?

La a liaste y esparda. c o n t a m e esa aventura. Hay muchas, muchas aventuras de cuando eres pequeño. Yo me corté el dedo, tío. Me la amputé. Con 10 años. Así. Y me lo volvieron a pegar. Pero un susto. Pero no se nota, ¿eh? Sí, míralo.、Ah, no, ostras Y más corto. ST. Con este dedo l l a m o a casa. Con este dedo me hurgo las narices.

Es verdad, tío. ¿Pero conferencia también hace? Conferencia no, también.、Guapo. ¿Tú qué hiciste?、Eh, quemar el sofá y estaba mi hermana sentada en él. ¡Ostras! Tres años tenía yo. ¿Tú también eres todo de todo los、también. pirómanos? Soy de Valencia, tío. Yo me compré el, el kibicefa, tío, <risa> y lo primero que hice pólvora, tío. Pólvora. Todo bien, eh, no p a s a nada. Todo bien en casa. ¿Qué es eso?

Guillem Caballé. En los 40 c l á s i c

musical song dentro del breakfast in america es un álbum imprescindible l o tengo e n casa en vinilo y lo tengo más cuidado cada vez que lo ve o lo cepillo <risa>、no、es coña a ver el tema de la noche es c ó m o la liaste de pequeño c ó m o la liaste parda de pequeño ya hay varias respuestas que me <risa> raúl dice yo la lié de pequeño clavándole un lápiz en la cabeza a mi hermano mayor y por e o s varios, varios emoticones de face palm y lo siento fue así era pequeño

Bueno, seguramente de la excusa e s p u e s sin querer. Y este lápiz, nada, es la nueva antena que tiene mi hermano. Las respuestas al Instagram de los40classic.oficial o también a mi Twitter, el de Guillem Caballé. Apunta, dispara y cuéntanoslo. Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y

el shiny happy pib en una canción que no habla precisamente de gente sonriente y feliz hablaba de la de la plaza de tan en main y de los eventos que allí ocurrieron en esa revolución en china en la que tenemos la imagen puesta en la cabeza del tanque y el tío con las dos bolsas de la compra delante de él en fin hoy en el tema de la noche c ó m o la liaste parda cuando eres pequeño valle la respuesta siempre a través del instagram de los 40 clásicos de mi twitter así nos reímos todos

Um, increíble Beble dice: Pues jugando de hacer químico le pegué fuego al nórdico. Ahí supe que el alcohol era inflamable. Sí, es una buena forma empírica de descubrirlo. Como está Arellano, dice: Me fui de excursión con el cole, no dije nada en casa y todo el pueblo me estaba buscando cuando volví. Volviste con unas piruletas y un imán para la nevera de tu madre, ¿no? Ya, ya.

見るかいです、見るか

わましてか。

俺たちの夢は絶対に a つかった。俺たちの夢は絶 c に見つかった。

Me、sí. ha、no、contestado. Como maleta experta en viajes, te garantizo que si lo que quieres es viajar fácil disfrutando desde el primer momento, nada como viajar con Betravel. ¿Con Betravel Easy? Cancela pase lo que pase hasta 24 horas antes y asistencia 24-7. Betravel. Viájate la vida. Seguro opcional RACE. Consulta condiciones en Betravel.com.

u p e n

Ida. Mi radio favorita, favorita. Los 40 Classic.

Clas. e

you and you say nothing a t all de la película nothing h i l l aquí ya que te pone siempre s en, en navidades vamos si la ponen a la tele la, la, hasta el final otra vez de nuevo hasta que están en el banco y se aleja la cámara bueno hoy el tema era c ó m o la liaste parda cuando eras pequeñajo vale la verdad es que os habéis pasado tres pueblos ca... sois todos unos gamberros venga os leo

Oscar Salvado dice: Nos quedamos toda la noche en un ascensor y mi vencino con las orejas cortadas y ensangrentadas. j Uy, macho, eso es una p e l i de terror más que una gran berrada de pequeños. ¿Cómo se cortó las orejas? A ver,、eh, Carlos María Alonso dice: El primer día de vacaciones en el pueblo tuvo un accidente y me rompí el brazo e s c a y o l a d o todo el verano. Mis padres encantados conmigo.、Ah, conozco, conozco la historia.

Si os apetece contar cómo fuisteis de gamberros o cómo la liasteis parda cuando erais pequeños, ya sabéis el Instagram de los40classic.oficial. Os leo.

ocho en Canadá.

Cuando se ponían melosos, se ponían muy melosos. A ver, ¿qué tal? Buenas noches, son las 9 y 3 minutos,、uh, las 8 y 4,、eh, casi en Canarias. Estos son los 40 Classic. Yo soy g u i l l e r m Caballé, estoy en el estudio Joaquín Luque, en mitad de la gran vía. La pregunta de la noche es: ¿cómo harías t e i s pardas cuando erais pequeños? Hay gente muy bestia y otra que es lo normal cuando eres pequeño. Y ahí se dice: meter el dedito en uno de los agujeros del desagüe del bidet. Todavía tengo una marca extraña en el dedo.

No sé si es por suciedad o porque te hiciste... Bueno, en fin. Le hemos liado muy fuerte. Rebeca dice, cortándole el pelo a mi hermano pequeño. Tenía un pelazo rubio impresionante y largo. Yo le di un nuevo look. Al b e r t Bueno. <risa> es que no puedo parar de reír y de escuchar y de leer vuestras historias. Todas ellas en el Instagram de los40classic.oficial. Tenemos tiempo hasta las 11. Vamos a leer trastadas.

Mayo, para celebrar San Isidro en Madrid y para celebrar nuestro 60 aniversario en los 40, celebramos con los 40 Classic el concierto en la Plaza Mayor a partir de las 7 de la tarde con Miguel Ríos, Celtas Cortos, Alejo s t i v e Lobeca, Sole Jiménez, Amistades Peligrosas, Bernández desde Refrescos, Marilia Della de Baila Sola y Nena Daconte. e l o sabíais? Los 40 Classic. Pues que sepáis que estáis invitadísimos hasta reventar la Plaza Mayor. Os esperamos, no f a l t é i s

You see?

e n los 40 Classic te damos la mejor mezcla de números u Números

c l á s i c Solo tus números uno.

Con vuestras trastadas de pequeños. Salvemos a los vegetales de Twitter. Me dice: ¿Sabes el polen ese de los álamos que parece algodón? Pues yo, para limpiarlo, antes no se me ocurrió otra cosa que quemarlo con un mechero y fue hacia un montón de leña grande. Yo con una manguera intentaba apagar el fuego mientras mi madre, para ayudar, me daba de hostias. <risa>

見える

Canta el tema de la noche en la pregunta de、eh, cómo l a l i a s teis pardas cuando eres pequeño. O Seis muchos pirómanos. A ver, Zandice vivía en un pueblo, en fiestas lanzábamos petardos a las casas y en una de estas quemé la cortina de la puerta del vecino. Ahora puedo confesarlo unos cuantos años más tarde, eso sí, claro. Los 40 Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. I want to

Estás cantando esta canción aunque no te sepas la letra es un número uno todos tus números uno, números uno. suenan aquí, aquí en los 40 clásicos los 40 clásicos sólo tus números uno

Os lo pondré muy fácil y sencillo. Si alguien os pregunta qué radio escucháis, decid la verdad. Son los 40 Classic. Todo el rato.

Mucho í s i m con vuestras trastadas de pequeños. Mi chilito dice: Pues yo con 14 años pillé mi primera borrachera en casa y tiré un tabique recién hecho por mi padre.、Uh, la resaca no quiero ni imaginármela. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. En 1966 nació algo más que una lista de éxitos.

The、Classic. Sevilla. Sevilla. 94.8.

Son las diez y cuatro minutos, nueve y cuatro, si estáis en Canarias. Si estáis en Canarias, seguramente iréis a por levadura, un poquito de harina y también papel higiénico. Es coña. Además, esta pregunta de cómo estáis y tal, imagínate que se la pregunto hoy un atlético. A mí no me preguntes, ¿eh? Vale, no os pregunto. La pregunta de la noche, eso sí que os la pregunto. ¿Cómo la liasteis, parda, cuando erais pequeños? En el Instagram de los 40 Classic, la respuesta. Los 40 Classic. Strong in my pain with his face.

my life with his word

no tengas prisa que este mes de mayo está fresquito y además con lluvias a y q u é maravilla ya vendrá el calor no os preocupéis para los que sois team calor hoy he preguntado cómo la liasteis parda cuando erais pequeños vale c h、eh, a r o a r bonés ha escrito algo muy sencillo e muy corto muy concreto dice clavando sin querer un tenedor a mi hermano no le pasó nada sin querer dice.

Classic te damos la mejor mezcla de números u n o baladas, r o c la mejor mezcla, solo aquí los 40 Classic, solo tus números uno

vistazo por ahí a vuestras travesuras de cuando erais pequeños como lo harías te i s p a r d a chen 69 dice metí un clip en un enchufe del colegio cuando estaba en sexto de gb y dejé todo el colegio sin luz lo que es fascinante es que todavía tengas dedos para escribir luego está b e a c h blue dice empujaba a los niños que estaban en el borde de la piscina olímpica más te vale que tuviera agua esa piscina

Let their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running from my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead, and through it.

Sir, Me he guardado la noticia de que han premiado a Estudio Ghibli con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026. La verdad es que Hayao Miyazaki, que es la cabeza visible de Estudio Ghibli, es el creador de sueños es, y de las películas de dibujos perfectas. Hablan de naturaleza, de ecología, de humanidad, desde Totoro hasta la princesa Mononoke, incluso Heidi y Marco, en las que también puso el lápiz y papel.

enough so you can fly away you gotta make a decision leave tonight or live and die this way

hora de pirarme. Mónica, ¿tú qué trastada hiciste de pequeña? Pues yo mangué unas chocolatinas que me gustaban, que eran de chocolate con leche y chocolate blanco、oh. en el súper、ah, ah, ah. y en el súper no me pillaron, pero mi madre sí. Uy,、uh, te llevaste una buena. <risa> Quedamos con Mónica. Yo vuelvo mañana. Adiós. Los 40 Classic, Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Buenas noches.

En el sorteo del Euro Jackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido. El 1, el 30, 33, 34, 43, soles 5 y 10. Recuerda, ahora con el Euro Jackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.

メンバーの家族は。

Céline Y su versión de All by Myself. La canadiense ya sabes que ha anunciado su regreso triunfal a los escenarios en París. Eso va a pasar este mismo 2026. ¿Y qué tal? Si tienes mucha noche por delante, si te toca estudiar, trabajar, aquí le ponemos la mejor cara. Bailando con Alaska y los pegamoides, porque te estamos montando ya la fiesta ochentera en los 40 Classics. Seguimos después de g u i l l e n Caballé. Bailando. Me paso el día.

みんな。